Eh, buenas noches a todos eh, Reunión eh, del Movimiento C que es en España eh, 18 eh, de septiembre 2012, martes eh, Parece que estamos compitiendo con el fútbol y otros eventos así que la reunión no es precisamente multitudinaria pero lo, por, por lo menos eh, informaremos un poco de lo que se ha estado haciendo durante el verano algunas cosas más, más llamativas otras menos y bueno, eh, si queréis pues empezamos con el, con el orden del PAD eh, Reporte de provincias eh, al parecer en Ciudad, en ciudad Real se eh, está preparando algo probablemente para septiembre eh, de hecho se ha estado trabajando este verano para la elaboración de da algo de material para mostrar. Eh, Madrid, eh, no sé si eh, Jubiloso tiene noticias de Madrid. No, que yo sepa nada nuevo. Bueno, eh, Ruth va a dar una conferencia en un instituto sobre hardware libre y realmente sobre tecnología libre y cultura libre. Entonces puede ser interesante y puede tocar de forma bueno, bastante significativa el tema de la EBR. Y luego también vamos a quedar el 25S para ir al Congreso e informar. Pero no puedo dar muchos detalles. Casi todo está en el foro. Entonces, bueno, también creo que eh, os reunisteis este verano eh, un día, ¿no? Sí, ahí también tenemos bueno, una actividad muy interesante, nos vimos en San Rafael y la verdad que fue algo muy amistoso, muy una gozada, vegetariano, por cierto, estuvimos haciendo una, una barbacoa vegetariana y la verdad que bueno, pues la amistad y lo que pudimos compartir, muy interesante. Estupendo. A propósito del 25S, eh, tengo entendido eh, que también se, se va a intentar hacer algo. Eh, veremos eh, allí en, en Barcelona. No sé si Royal, bueno, eh, no está por aquí, pero comentó algo hace hace unos días. Bueno, yo por Granada eh, estos meses eh, Granada está muerta ahora mismo. Eh, Javi, ¿tú por Valencia? Sí, más o menos parecido a, a Granada Ok, es que es muy difícil tener una, eh, una actividad muy continuada en los subcapítulos eh, los, En determinados eventos sí que se puede activar a la gente Z-Day, por ejemplo Pero de, así de forma continuada es bastante más difícil. Bueno, eh, el compañero, el Expo, ¿cash, eh, ¿cash eh ¿de dónde es? En León estamos. Ok, eh, bueno, por León ahora mismo no hay nada, ¿no? Nada, solo yo y sin nada preparado de momento. Ok, pues bueno, lo que te recomiendo es eh, ver muchos vídeos, leer mucho, impregnarte, pasarte mucho por aquí y eh, bueno, también leer las discusiones del foro y tal, se, se va aprendiendo mucho, se va uno impregnando y eh, también eh, las discusiones que se hacen habitualmente en TeamSpeak sobre determinados temas pues eh, eh, ayudan mucho para luego poder... Eh, adquirir eh, confianza para hacer difusión y por experiencia te digo que eh, una vez que sientes que ves que estás preparado eh, no es muy difícil organizar de vez en cuando de vez en cuando oye, un evento para difusión alguna charla alguna proyección lo que sea, simplemente eso Sí, en principio había pensado en, en hablar con, con alguien que pudiera disponer del local para algún, algún tipo de local social o algo y hacer así algún tipo de proyección o algo. Claro, siempre eh, se puede preparar algún vídeo, eh, también eh, verás en el foro si querés, cuando quieras te puedo enseñar pues ahí, mmm, pues, por la experiencia que hemos tenido, muchas veces en vez de mmm, poner un, un vídeo determinado en una... Eh, muy largo de un documental de 6 pues a lo mejor eh, para tratar determinados temas muy puntuales, pues en, se han editado vídeos cortitos para tratar temas muy concretos. De esa manera pues te, adap te adaptas más al público, a lo que quieres hablar ese día, etc. Y luego pues aparte pues hay también hay dípticos, hay folletos, hay material gráfico, bueno, siempre hay hay bastante por ahí para ir tirando. Si me he fijado en un vídeo que me ha llamado bastante la atención, Awakening, eh, si no me equivoco fue editado por alguien de Los Ángeles, eh, es llamativo, dura solamente media hora, es muy explicativo y, y va directo al grano. Sí, es muy bueno, se lo hizo Douglas Malet, es uno de, lo, de los grandes. Y otra presentación didáctica que, si mal no recuerdo, está editada por Conagar con PowerPoint, que como apoyo es, es genial también. Sí, y luego, pues eso, lo que te digo, también cortes que se han hecho de los documentales de Addendum y de Moving Forward, pues hay cortes muy determinados para tratar temas muy determinados que te convenga tratar ese día pues por la conveniencia de los acontecimientos que hay en ese momento porque eh, el público pues está más interesado en eso en fin eh, te permite adaptarte bien bueno eh, reporte de equipos el equipo creativo eh, bueno ahí veis que se ha ido llenando con material material gráfico eh, hay tanto en la galería como en ese hilo del foro que veis en el pad eh, hay una, una buena cantidad y más que se, que, que están por llegar eh, que están ah, ya preparados para salir y bueno, les estamos dando difusión a, a toda esa cantidad de material gráfico lo estamos difundiendo en Facebook y eh, bueno, también en el foro y tal Y bueno, animamos a que la gente lo distribuya, que vaya eso por las redes sociales, que para eso está hecho. No sé si os, si recordáis algo más del equipo creativo. Bueno, pues equipo TIC, eh, jubiloso. Sí, perdón, que estaba con una... editando el PAD. Vale, eh, bueno, se activó la página web en Joomla, con lo cual ya no estamos usando las viejas páginas web en HTML. Y esto, bueno, gracias al compañero Vive Libre. Ha ido poniendo todo el contenido que ha visto relevante de las antiguas páginas, enlaces, links. Y eh, no sé si la activación del correo permite ya que se envíen correos con ese servicio. Es algo que no he probado, se me ha pasado probar. Eh, bueno, el estado de las gestiones del pago del servidor. Ahora mismo lo estoy pagando yo. Llega la factura cada día 25. Y bueno, ya lo comenté con Ardible. Que podía presentar pues, todas las facturas que me han ido llegando y se puede pagar de lo que aportaron los compañeros voluntariamente para, para el pago del servidor para este fin. Esto, bueno, pues, no hay ningún problema en presentar eh, capturas de pantalla de la web del banco o algún otro tipo de justificante. No hay, no hay ningún problema. Eh, no sé si tenéis algo que algún comentar al respecto. Pues, eh, no sé, creo que había otra persona a la que le llegaban las facturas del servidor. Había otra persona eh, de TIC. A Pacus le, llevan, le llegan los correos con un documento PDF con bueno, la factura, para poder imprimirla, archivarla, eh, pero están llegando a mi cuenta de banco ahora, los cobros. Eh, porque yo di de alta un servidor para hacer backups, pruebas, etcétera, etcétera, En esa misma compañía. Y por alguna razón, cuando lo hice, pues asoció mi cuenta de banco al servidor nuevo y al antiguo. Vamos, al del grupo Saigas y al de backup y pruebas. Y bueno, pues algo que hay que cambiar. Me gustaría que estuviese en otra cuenta de alguien que tenga más predisposición a estar pendiente de los cobros y todo eso. Yo no tengo problema bueno, pues estar un tiempo hasta que, hasta que se organice y me lo puedan reembolsar. Porque ya el otro servidor lo estoy pagando yo íntegro y bueno, pues me parece ya bastante. bastante. Eh, por otro lado me gustaría pasar al tema de la configuración de la cuenta de correo. Para algunos servicios hacía falta que hubiese un servidor de correo que le, bueno, le mandas un correo y él a su vez lo reenvía a la cuenta en, en Google, al, al correo de Google. Eh, eso estaba funcionando eh, se pudo probar con Openatrium. Openatrium ya podía hacer uso del servicio, la gente se ha registrado y se ha dado de alta unos cuantos compañeros de prueba. Eh, lo que pasa que hoy sobre las 8 de la mañana, según Gmail, me lo he puesto en la página web, alguien ha cambiado la cuenta de correo, entonces, el, la contraseña de la cuenta. Entonces es fundamental saber quién la ha cambiado. Y ahora mismo al no tener la contraseña nueva no puedo hacer más gestiones Me se puede solicitar un cambio de contraseña que llegará a la cuenta de correo asociada para este tipo de tareas y con eso podríamos recuperarlo no sé tampoco qué cuenta asociada está para ese tipo de carreras igual está asociada a Víctor Pacus no lo sé en cualquier caso es importante ah, y otra cosa que no está puesta que Openatrium bueno pues está funcionando y comprobado que, que iba bien con compañeros registrados con ciertos grupos creados se puede empezar a trabajar Vale, eh, sobre lo del pago del servidor, realmente me parece. Uf, no sé qué jugada han hecho estos de Tila para que mandarte a ti las facturas del servidor. En fin, habrá que preguntar también a la persona que se hacía cargo hasta ahora, a ver qué. y a Tila, a ver qué es lo que ha pasado. De todas maneras, el servidor hay que pagarlo igual. y eh, yo creé un pad eh, para que la gente fuera apuntando un poco, para ir llevando la cuenta un poco de lo que se iba aportando para el pago del servidor de los próximos 12 meses, como se acordó eh, y bueno pero Ardible es el que tiene que el que estaba encargado se, se ofreció para eh, llevar el tema del de cobro efectivo eh, de, o sea lo que realmente está llegando hasta ahí que es, habrá que compararlo con el pad eh, y bueno, me gustaría que Ardible viniera un día o que nos lo comunicara en la lista de correo que fuera o en el foro, eh, que nos comunicara cómo va el tema eh, del dinero que ha llegado a través de eh, dos fuentes shipping y, tra y a través de, eh, un, de transacción bancaria a través de una cuenta a la que algunos le mandamos el dinero porque no estábamos en fin, muy conformes con el shipping, no estábamos muy cómodos con esa forma de pago y bueno habrá que preguntarle para ver cómo se paga cómo te envía el dinero a ti eh, muy bien bueno en cualquier caso no es urgente pero si a lo largo del tiempo pues se va rotando pagar dos servidores completamente es un poquito sí sí sí evidentemente estoy que la carga de es todo esto es un movimiento no es eh, para cargarle el peso a nadie eh, sobre el tema del de acceso a la cuenta esta que decías pues te recomiendo que preguntes en la lista de correo de TIC a ver qué es lo que dicen que sí hay que saber es que esto, es, esto es, bueno, puede ser grave si alguien nos ha cogido la cuenta y está enviando correos pues puede armarla ¿no? puede perjudicar nuestra imagen bueno mejor no nos precipitemos eh, vete a saber lo que es eh, mejor preguntar en tic y a preguntar pues eso eh, como tú has dicho específicamente a, a pacus y eh, víctor eh, probablemente eh, tengan información no nos percibimos en eso, pero bueno, sí eh, a, si hay que tomar alguna medida, pues habrá que tomarla Luego, a propósito, eh, ya que estamos en tema de TIC El, hay algo curioso es que de vez en cuando eh, los eh, usuarios del foro tienen un problema para acceder para eh, lo que hace en su, en su usuario de vez en cuando aparece alguien que, tiene, que dice que que tiene problemas eh, entonces eh, pues eso si hay, hay alguien escuchando de todas maneras eh, eh, de forma periódica se va eh, mmm, eh, recordando en el foro y también en Facebook que eh, si alguien tiene algún, problem algún problema para loguearse eh, los administradores del foro se lo eh, eh, solucionarán. No hay problema mm, por eso. Eh, se cambia la contraseña y se le da las instrucciones para que eh, esa persona pues, eh, cambie su contraseña a una que sea privada suya. Sí, también es interesante comentar que hoy eh, he elevado mis permisos en el foro para ser administrador y bueno pues he solucionado un problema de un usuario Dani F eh, bueno, pues que ya estoy capacitado por conocimiento y por la, permisos para solucionar temas del foro también Bueno yo sobre eso preguntaría mejor al a equipo de moderación ¿eh? sobre, y sobre todo eh, si te vas a ofrecer para sí, temas de tengo. temas de moderación por ejemplo sí, eh, eso requiere pues evidentemente requiere de que mm, se estudie y se bueno para que se, formalmente se te reconozca como moderador eh, entonces eh, sencillamente creo que hombre que te hayas puesto como administrador eh, para ayudar a un compañero eh, Vale, pero te recomiendo eh, pues eso, que si vas a hacer algo, eh, pues eso, antes de asumir un rol se suele digamos, pues eso, eh, decidir, eh, por ejemplo, en reuniones como esta. Sí. Eh, bueno, yo de todas formas creo que soy bastante formal en ese respecto. Siempre que hay alguna decisión... Eh, logística, alguna decisión de bueno, pues, eh, moderación, de eh, administración, digamos. Eh, pues siempre pregunto, siempre intento bueno, que me comenten las personas que llevan más tiempo, que, tienen más, que son más conscientes de las normas y todo eso, que, que me ayuden. En este caso era un problema técnico. Un usuario había intentado registrarse y no le llegaba el correo, supongo que por el problema que estamos teniendo. En ese caso yo le he ayudado a que se produzca el proceso como si el correo funcionase. Bueno, le he activado la cuenta y en cualquier caso si ya hace algo negativo, que se considera molesto, lo que sea, pues se le banea. Tal. Pero lo que he hecho es conseguir que un, solucionar un problema técnico haciendo que los cosas se desarrollen de forma normal, eh, a ese respecto sin problema. No tomo decisiones unilaterales. Sitio, no. Sobre temas de moderación, eh, bueno... Eh, pongo un poco al día lo que se hace es eh, cuando surge un problema eh, hay un reporte que llega a la lista de correo de eh, moderadores ¿vale? Eh, entonces eh, se, evalúa, eh, se ponen sobre la mesa una serie de eh, opciones ¿vale? una serie de opciones sobre la medida a tomar eh, por ejemplo surge un mensaje que puede ser que ha sido reportado porque se considera por algún usuario del foro que es un off topic pues eh, se ponen varias opciones, pues dejar el mensaje, pedir a esa persona que edite el mensaje y justifique que es eh, que es un topic, que o sea que no es un off topic, que que lo edite para que quede más claro o directamente borrar, o sea, y a partir de ahí se evalúa eh, por el grupo de moderadores, o sea, no es eh, para nada una decisión de que llega un, un administrador y llega bueno y Aquí voy a hacer esto, no es para nada así, ¿eh? o sea, se toman las decisiones valorando en equipo y con un procedimiento muy, ya muy estandarizado con el paso del tiempo. Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo más de TIC. No, la verdad que si tenemos que comentar algo más tendría que ser entre los compañeros de TIC y si se va a tomar alguna determinación ya se comenta al resto del grupo pero por ahora nada más Vale Pues eh, en el equipo de comunicación eh, la página de Facebook eh, la hemos estado trabajando duro eh, hemos llegado en una semana de agosto a 40.000 usuarios en una semana hemos pasado un par de meses de picos de 2000, 3000 semanales a 40.000. Eh, ahora, además, vamos a poder, y bueno, y de hecho, estamos eh, poniendo contenidos también en la página de Facebook global y en la de Latinoamérica. Eh, de esa manera, pues llegamos a más gente. Eh, para mm, colaborar con artículos, material gráfico, vídeos, lo que sea, pues ahí eh, en el pad podéis ver un, eh, un hilo del foro mm, y bueno eh, ya sabéis que pues eso existe una manera para colaborar en los eh, contenidos que se que se publican. Eh, luego está eh, hay una entrevista eh, que se hizo en abril a Jubiloso y a Cris eh, bueno que por lo que eh, sabemos mejor dicho no sabemos eh, no, no se emitió no se emitió finalmente en Radio Nacional en el programa Siglo XXI así que lo que hicimos fue eh, eh, editar esa entrevista eh, con, en un vídeo y eh, publicarlo y difundirlo por nuestros propios medios. Eh, también eh, hemos hecho una llamada a técnicos eh, porque, bueno, a veces llegan algunos mensajes eh, o quieren que publiquemos algo que, en fin, es de dudoso rigor científico y, bueno, nos viene bien siempre eh, tener a gente técnica para para poder preguntarle eh, otra cosa eh, el compañero Dani del de equipo creativo eh, alcanzó el tercer puesto en un concurso de Antena 3 con un vídeo de obsolescencia programada y podéis ver eh, el link eh, del foro eh, y luego por último eh, pues eh, varios compañeros pues, han estado trabajando en un folleto eh, informativo durante varios meses ahí podéis estar ahí podéis ver el, el, la versión última del folleto en ese link del foro y bueno, sí, eh, Facebook, eh, sí, la gente le da mucho a los me gusta de Facebook pero bueno, eh, en términos de eh, coste y eficiencia eh, para hacer difusión, Facebook sí nos viene bien siempre siempre nos hace falta, porque claro, llevar ya me digas tú en qué evento físico llegamos a 40.000 personas, no es fácil eh, llegar a 40.000 personas en una semana en cambio Facebook nos posibilita eso Luego evidentemente Hay otras alternativas Hay también pues eh, Se pide a la gente que Si tiene algo de tiempo y tal Pues participe, participe en eh, Algún proyecto, en algún equipo Pero bueno eh, Es lo que hay eh, Intentamos que la gente De vez en cuando colabore un poquito Eche un poco un, eh, Eche una mano De vez en cuando, pero bueno Está apuntado, comentado a la conferencia de Fonsi del 27S. Eh, no sé si, bueno, es pertinente ponerlo en el PAN. Vale, el 27 no. El 27 en Ciudad Real. Okay. Ok. Bueno, eh, equipo ID, más D eh, bueno, no sé si hay algo pendiente de comunicación Bueno, en comunicación eh, por la experiencia que estoy teniendo eh, vendría bien para agilizar un poco alguna traducción por ejemplo la traducción que hicimos de, eh, de la entrevista de Douglas Malet eh, pues eh, eh, se creó en su momento un grupo de traducciones express en latinoamérica eh, para hacer este tipo de cositas rápidas y bueno eh, ayudó bastante esto aparte de ponerlo en la lista de correo de comunicación para que la gente colaborase en la, en la traducción eh, lo digo porque nos viene una avalancha semanal de material en, en inglés y eh, que trabajábamos y para seguirle el paso a la gente de Time News uf, tela Y encima el lenguaje técnico, ¿verdad? Encima. Por ejemplo, para el tema este de la arquitectura de Internet, eh, este tuve que pedirte auxilio a ti porque, vamos, eso era incomprensible. Y, y tuve que leerlo un par de veces porque era muy escueto y el equivocarte en una palabra significaba equivocarte en el significado de todo el artículo. pues sí, es en inglés y encima técnico y además están últimamente vamos que van a piñón eh, alguna cosa más de comunicación y pasamos a IMAX-D bueno pues en IMAX-D el proyecto malaria control en boeing eh, se hizo un llamamiento eh, ...entre otros sitios en Facebook también... ...uy, Facebook... Eh, ...para que... Eh, ...porque estábamos en segundo lugar... Eh, ...entre los equipos... ...el equipo del movimiento estaba en segundo lugar... ...en segundo lugar en este... Eh, ...en este proyecto de computación distribuida... ...y... Eh, ...gracias a eso... Eh, ...ahora mismo... ...el eh, movimiento CQS... ...está en el primer lugar de los equipos de que participan en este en este proyecto de malaria control ahí tenéis el link del foro y bueno si alguien quiere unirse eh, le funcionaba bien el ordenador y tal eh, ahora afortunadamente baja la temperatura y los ordenadores no se petan tanto eh, ahí tiene el link eh, luego está eh, un concurso de diseño eh, bueno, eh, en el que bueno, eh, el movimiento apostaba eh, por una, un diseño de un, una tecnología eh, y bueno eh, finalmente eh, bueno, se hicieron varios llamamientos en distintos medios del, del MZ para que, que se colaborase para votar por este, eh, por este proyecto en, por este tipo de diseño, esta nueva tecnología eh, en el concurso este de Create the Future 2012 Crear el futuro 2012 y bueno, eh, al final el, el, esta tecnología ha sido la, la ganadora eh, y luego finalmente aquí eh, pues podemos destacar a, a, al compañero Conaga que ha hecho una impresora construida y creo que incluso ha dejado las instrucciones por ahí en el foro muy, muy interesante eh, bueno Tenía entendido que bueno, estaban en más temas, como las baterías y todo eso, pero no sé cómo, cómo andará Ruth con, con el tema de, la, de las baterías. Tenía entendido que había hecho algún, pro, algún progreso con el, con el níquel. El, el problema que tiene es que no puede conseguir níquel en no, sé si es en... no, en planchas lo puede conseguir. Lo quiere en hilo. Y quiere fabricar bueno, una madeja como una esponja de, de hilo de níquel sabes tiene que ser, tener mucha pureza entonces el níquel no es demasiado caro un kilo son 27 euros o algo así eh, comprado por toneladas claro o sea, es el precio de mercado ¿no? y puede salir un poquito más caro el problema pues es que lo que se puede comprar en pequeñas cantidades sale realmente mucho más caro mucho más caro para o sea, pagar ya 100 euros a lo mejor por un kilo de níquel pues empieza a ser considerable y que venga con la suficiente pureza, que no haya problemas en el envío, pues parece ser un gran problema. Porque Ruth ya tuvo en sus manos un trozo de níquel, pero había pagado por un kilo y le llegaron 600 gramos. Entonces no le hizo mucha gracia, como es lógico, y consiguió devolverlo. Entonces está pendiente de tener níquel para poder hacer pruebas, pero el problema es ese, que no le valen planchas y es lo que se vende por ahí. Bueno, a ver si cambia un poco los acontecimientos porque en fin, ha tenido muchas aventuras ya con el níquel a ver si termina eh, saliéndose con la suya El equipo lingüístico no sé si habrá alguien por aquí por lo que sé pues eh, el equipo ha estado trabajando regularmente y se ha habido algún... Una incorporación, pero no tengo mucha más información sobre los trabajos que se han, que se han realizado eh, Chris nos podría en fin, pero por lo visto tampoco ha estado últimamente muy pendiente del tema eh, tampoco habrá supongo que no habrán tenido tampoco mucha, mucha actividad este verano Bueno, eh, el equipo de moderación en mi administración del foro, bueno, pues eh, ahí os dejo eh, un link en el que veis que hay bastantes anuncios que se han puesto como globales. Mm, yo propondría quitar un par, o sea, las dos encuestas que aparecen, eh, yo las quitaría. Ahora mismo, es que no sé, lo veo ahí como muy saturado. Pues vas a cualquier categoría del foro y, eh, y te aparece ahí un montón de anuncios globales. Por lo pronto no sé qué os parecerá a vosotros, preguntaré al resto de compañeros que hay en la lista de moderación, eh, vosotros que ¿Qué, ¿Qué pensáis sobre esto? Bueno, Casbell dice que sí, que está de acuerdo en quitarlas. bueno, no es un tema muy, en realidad muy importante pero sí que eh, no sé me parece que, bueno, que se han ido añadiendo ahí anuncios globales eh, pero que habría que ya ir quitando algunos de vez en cuando ¿la, la encuesta está funcionando? pues no lo sé había un par de encuestas pero eh, no las llevaba no, no sé quién las llevaba creo que una las llevaba a Quasa pero ya pasó o sea ya se valoró se evaluó el tema y se iba a cerrar por el momento además si no me equivoco Quasar ahora se centra en Facebook y en, otros, en otras empresas digamos ¿no? pero que vamos que esa encuesta ya se terminó eh, no sé, a no ser que se decida reactivarla para ir periódicamente recogiendo eh, muestra de, de la encuesta pero ahora mismo la, la encuesta ya no está no está activada por lo que tengo entendido bueno otros asuntos relevantes eh, hay una propuesta eh, de democracia real ya eh, para la creación de una plataforma de colectivos ahí tenéis el link del foro para participar eh, tal vez en temas determinados podamos eh, colaborar en, eh, con algún movimiento y vamos con cualquier grupo en general que quiera colaborar en ciertos pro en, eh, proyectos que estén en la línea del MZ eh, no obstante eh, por lo que yo he visto la, lo que lo que es formalmente crear una plataforma como tal de colectivos y he visto a la gente bastante reacia y desde luego mmm, creo que existe también eh, alguna eh, también alguna queja bueno, no queja sino miedo a que bueno, siempre a que se politice el movimiento o lo que sea eh, porque es un movimiento apolítico el MZ y bueno por eso hay que tener cuidado okay, eh, se ha pedido? Que creo que sería un signo de madurez importante ¿no? una muestra de madurez el poder estar hablando con una organización así quizás sería interesante tener unos portavoces, gente que esté más entrenada en la dialéctica y en los principios del movimiento y, y que bueno, pues expongan claramente nuestra posición que podemos ayudar con alguna acción en pos de una transición, pero que el fin claramente no, no lo compartimos. Ellos están, eh, creo yo, si lo no he entendido mal, que intentando reformar y nosotros queremos un rediseño global. Entonces, no es viable ponernos a hablar de objetivos finales ahora mismo, pero siempre tenemos la misma tendencia, ¿no? evitar corrupción, evitar el panorama político actual y dotar a la gente de más autosuficiencia, de más autogobierno. Entonces sí, sí puede ser interesante y se pueden aprender cosas, se puede aprender sobre organización, sobre política, sobre el carácter de la gente, se pueden conseguir estadísticas muy interesantes sobre mucha más gente de la que tenemos nosotros en el movimiento. Creo yo que el 15M son muchos más en España que nosotros y yo creo que sería muy interesante, pero hacerlo con mucha calma, con mucha cabeza y, y bien. La depresión de que, en cierto modo, pues eso viene por toda esa desconfianza, o los miedos, o lo que sea, también por falta un poco de comunicación fluida con, con otros movimientos, quizás. No sé qué pensáis. Hombre, yo miedo no. Eh, simplemente considero que es, está muy desorganizado. Tengo un compañero, un antiguo compañero de trabajo, que vivía al lado de la Plaza de Sol, estuvo allí durante la gestación del movimiento, así bueno, cuando cuajó y estuvieron en la plaza. Y bueno, fue una barbaridad. Él sigue formando parte del 15, 15M, va por ahí a, a reuniones y está informado, pero considera que bueno, es un cachondeo, que todo el mundo quiere hablar, que está organizándose, o sea, es metaorganización, organizando la organización para ver si algún día organizan algo concreto. Entonces, esa es la visión que tengo yo de una persona que llevaba desde el principio con ellos, desde que se popularizó. Y no sé si tenéis otra visión, y por lo que me comente y por lo que ven, pues sí, tienen un poco de cultura política de la historia, del pasado, pero no tienen una visión renovadora. Solo pretenden pequeños cambios, que los políticos no sean corruptos, que la gente tenga más autogobierno. Me parece muy insuficiente, Pero está muy bien, ¿no? Por supuesto, si todo el mundo tuviese esa mentalidad, no estaría pasando lo que está pasando. Bueno, yo contaré mi experiencia mmm, sobre 15M en Granada. Y bueno, por la experiencia que yo tengo, eh, pues sí, eh, en temas muy concretos y puntuales sí se puede colaborar. Porque, o sea, en otros movimientos, pues no todo está enfocado siempre a la política política y política sino que muchas veces te encuentras con, con que se organizan eh, grupos enfocados en energías renovables o enfocados en eh, soberanía alimentaria o enfocados incluso creamos un eh, grupo de modelos económicos alternativos en Granada para que la gente eh, pudiera allí eh, compartir información sobre eh, determinadas Modelos eh, económicos alternativos, que el, el propio nombre del grupo lo no dice, eh, pues pusiera ahí sobre la mesa su, sus propuestas o eh, la información que había recopilado. Y bueno, pues ahí estuvimos eh, algunos compañeros del MZ hablando sobre economía basada en recursos. Sí, dime, Casper. Sí, bueno, yo es que los veo realmente como, como personas que son receptivas a cambios. O sea, el, el hecho de que, de que piensen así de una forma tan, tan politizada o, o que o se podría ver con una visión un poco politizada quizás sea porque todavía ni siquiera, con, ni siquiera conozcan la, la economía basada en recursos. Eh, no dejan de ser personas receptivas a cambios y, y bueno, y aún así eh, la colaboración nunca está de más. Sí, solo me gustaría puntualizar una cosa. Está genial colaborar, pero si no tenemos recursos, no tenemos tiempo, no tenemos ganas para hacer cuatro cosas que nos planteamos hacer nosotros, si encima gastamos recursos en hablar con gente que no está muy cercana a nuestra idea, tiene una tendencia, desde luego están en contra de lo que hay ahora, Quieren mejorar, pero no están alineados con nuestra idea. Entonces, puede consumir muchos recursos. Yo solo digo eso. Si hay alguien que no le apetece hacer otra cosa y en eso va a hacer algo, pues es perfectamente positivo, está muy bien. Pero si una persona que estaría haciendo algo propio del movimiento, enriquecedor para el movimiento, pues eh, sí. emplea mucho tiempo en colaborar con ellos, en informarse, que por lo visto manejan muchísima información, muchas reuniones, pues a lo mejor no tiene tiempo para hacer otra cosa. A mí me parecería una pena, pero bueno. Yo creo que sobre todo a veces basta un poco con o sea, tener unas plataformas de comunicación eh, que permitan una comunicación fluida, simplemente saber lo que está haciendo cada uno, eh, conversar un poco de vez en cuando, o sea, sin emplear demasiado tiempo y esfuerzo yo creo que eh, llegado el momento podría ser útil eh, tener una comunicación más fluida al menos una comunicación no digo ya, no digo ya crear una plataforma como tal, ¿sí? ¿Decías? Sí, perdona ¿creéis que estarían de acuerdo en venir alguna persona aquí a TeamSpeak o reunirnos en algún servidor de Mumble TeamSpeak donde estén eh, porque creo que físicamente de otra forma bueno, pues, eh, por texto, correo electrónico, foros es más pesado. ¿Se podría tener una reunión con ellos y que nos explicasen qué hacen? Eh, ¿Realmente creéis que tienen un núcleo suficientemente denso y claro como para que alguien tenga una voz y diga realmente qué hacen? ¿O son un conjunto de personas con unas visiones muy amplias, muy dispares y no se puede tener una visión tan clara del grupo? Pues habría que preguntar eh, La persona que nos mandó eh, Esa oferta de plataforma de colectivos Pues quizá nos podría dar alguna información Y bueno, queda de vez en cuando eh, no, no tiene por qué ser ni siquiera algo formal Sino simplemente para estar al día De lo que hacen unos y otros Y, y nada más eh, Tampoco hay que complicarse mucho para empezar pues esa persona parece la adecuada entonces para, para pasarse por aquí y explicarnos algo. Sí, bueno, se le podría invitar a algún día que viniera y también poder ir nosotros a, no sé, a donde se reúnan ellos y también, eh, pues eso, explicar y, bueno, pues eso, un poco de comunicación fluida. ¿Sabéis si tienen alguna entrevista como la que tenemos nosotros subida, la de Cris y, y mía, que, no sé, que resuma un poco qué hace el movimiento? Si sí, mal no recuerdo, estuvieron, estuvieron, hubo representantes en, en los desayunos de Televisión Española. Pero si fue en el boom del movimiento, no estoy yo muy seguro que sea tan interesante porque en ese momento bueno, había mucha exaltación, mucho ánimo y tal, pero luego queda con el tiempo eh, la realidad. O sea, ¿qué ha estado la gente dispuesta a hacer? ¿La gente que continúa? ¿Qué que hacen? ¿Qué han conseguido? Vamos, tienen documentación, tienen propuestas, actividades que estén llevando a la calle, de ¿verdad? No, yo desde aquí ya la verdad es que no, no he vuelto a saber nada más. Claro, si yo me informé y estuve pendiente, bueno, de hecho estuve en las manifestaciones en la Plaza de Sol y tengo al compañero este que va a las reuniones tal, pero por lo que me cuenta, pues no hay, hay gente tan dispar que simplemente están de acuerdo en que están descontentos, en que no quieren que el gobierno siga así y que bueno, piensan que hay mucho sinvergüenza. En las capas altas de la economía que está aprovechándose de los demás y que no son beneficiosos para la sociedad. Que desde luego su, su cometido se podría hacer mucho mejor y repartir mejor las riquezas. Y, y bueno, pues esa es la idea básica con la que me quedo. Gente que quiere un cambio, que proponen algo de autogobierno, pero participación ciudadana en el gobierno. Pero no llego a más, no llego a más. No sé si hay alguna propuesta concreta o algo en lo que se hayan puesto de acuerdo aparte de eso. La apariencia, la apariencia desde fuera es de demasiada heterogeneidad, sabes como que eso que dices tú que están de acuerdo en que algo hay que cambiar, no saben muy bien hacia dónde ir y cada uno arrima las cosas ordinadoras. Otra cosa fundamental pero fundamental en la que podemos eh, colaborar todos los grupos es en eh, técnicas de coordinación, de gestión de grupos... En software, por ejemplo, ¿no? para, para grupos, foros, etcétera, etcétera, eh, toda la experiencia que estén obteniendo, si han conseguido alguna solución para eh, eh, gestión de conversaciones, charlas en Mumble, que nosotros lo veíamos eh, demasiado poco desarrollado, demasiado básico, pues todo eso sería fantástico, reunirnos y ver si podemos poner en común recursos. Y, y con ese grupo y con todos, con todos los grupos, a lo mejor hay algún algún foro de, de metagrupos, o a un grupo de grupos para, para ver cómo funcionan los grupos y cómo se puede mejorar su funcionamiento y Bueno, pues puestos a eso siempre un primer contacto es interesante, entonces lo que le comentaba, Icaú, eh, esa persona quizás sería la ideal para para no lanzar no obstante, tal como lo planteas, acabaría siendo lo que decías en un primer momento, acabar consumiendo muchos recursos de tiempo y de esfuerzo en, en ese tema tendría que ser alguien que que lo viera de una forma un poco exclusiva. Bueno, supongo que podemos ir quedando algún día en algún sitio o incluso crear algún grupo, no sé, algún eh, foro o algún grupo de Facebook para mm, grupos eh, recuerdo que cuando se creó Estado del Malestar me, me ofrecieron participar en una especie de grupo de grupos, pero mmm, un poco para estar comunicado. Pero la verdad es que no, porque, claro, si son no es decisión mía participar. Se tiene que ser aprobado por por el capítulo. De todas formas, no hace falta participar de forma oficial en, en un grupo de grupos. En, a ver, en, en el sentido de que no hace falta hablar de los objetivos del grupo, sino de, sino de la mecánica ¿no? de, de hacer funcionar un grupo, de, pues, herramientas colaborativas, etc. Eh, no sé si entendéis que, que la cuestión es saber cómo hacer que funcione mejor un grupo, psicología básica, organizar reuniones, etc. Etcétera, etcétera. No, eh, alinear objetivos acercar, acercar posiciones Bueno, pues nos pondremos en contacto con, con esta persona y os traeremos noticias frescas Eh, luego, pues eh, aparecen dos puntos más, pero creo que ya se han comentado. El 25S eh, se va a hacer activismo informativo, porque no, el movimiento actualmente no organiza, pro, no organiza protestas. Pero bueno, eh, se va, bueno, como siempre, pues eh, donde hay gente dispuesta, pues un poco a, a abrir un poco las orejas. Eh, y bueno, a, a nuevas alternativas pues eh, ahí está el IMZ eh, para informar eh, en Madrid se va a hacer algo y bueno, como dije, no sé si Royer o, y algún otro compañero se amuestran estaban preparando un folleto creo, para distribuirlo y luego pues eh, el Congreso de Hardware Libre que un compañero va a participar y bueno, a ver si alguien puede llevarse una cámara o algo y grabarlo y lo podemos difundir y bueno, no sé si queréis eh, añadir algún tema más hombre, habría, habría que ver qué hacemos cuando Minecraft eh, haya absorbido el cerebro de todos los participantes del grupo Cierto, cierto porque Minecraft está haciendo estragos eh, espero que salga algo de ahí eh, bueno, eh, comento un poco es que eh, algunos compañeros han estado eh, haciendo una especie de mundo eh, economía basada en recursos una especie de emulación ahí eh, en Minecraft y bueno, yo les he dicho que bueno, ya que están haciendo ese esfuerzo tan grande eh, que si sale algo potable pues que lo, lo graben eh, y, lo y lo podemos ut utilizar para difusión Bueno, nada más, ¿no? bueno únicamente el comentario de Despo que cree que podemos dar una imagen de, de exclusividad y yo creo que nosotros estamos poniendo toda la información ahí fuera el el hecho de que la gente piense que podemos ser un grupo oscuro o algo así es porque no ha dedicado ni cinco minutos a investigar quiénes somos y qué hacemos y contra eso no podemos hacer nada a no ser que pongamos un anuncio en la tele o yo qué sé alguno de nosotros se haga famoso Sí, se puede liar con una famosa o algo de eso y salir en, las, en la prensa del corazón y todo eso pero a no ser que hagamos algo así realmente espectacular la gente no va a dedicar a absolutamente nada de tiempo a aprender qué somos. Después de haber hablado con algunos compañeros del trabajo todavía me decían que si esto era muy sectario y muy raro ¿Por qué? Porque habían visto la película Mientras que nos llamemos Movimiento Sideguest, la gente va a ir a Internet, va a ver la película Sideguest, la 1 y va a pensar que somos una secta y, y bueno Yo creo que el 50% de la gente que se informa sobre el grupo pasa por ese proceso y lo abandona. Pues sí, eso está claro. ¿no? Me, refería a, me refería más al tema de la comunicación a nivel personal. ¿eh? Pues No sé, lo que estábamos comentando antes, por ejemplo, de, de la plataforma de grupos, con, del contacto con otros grupos, mmm, basta que quizás se presente la economía basada en recursos a uno o dos, eh, dos personas de otro grupo, y bueno, pues quizás ya entre ellos empiecen a darse la idea, ¿no? que, que empiece a ser una nueva herramienta de comunicación. Me refiero más a, eh, sobre todo a eso, a nivel personal. Bueno, pues con ese comentario si ¿sí decías algo más No, que sí, que estaría, sería ideal hacerse famoso uno de nosotros vamos, sería ya el, el pelotazo definitivo pero bueno, eso si la casualidad no llama a nuestra puerta nada se puede hacer Famoso, famoso ¿Quién quiere eso de la fama? Pues el que quiere comunicar El famoso en Twitter El que menos tiene 40.000 seguidores El que menos Ya, pero bueno Es bueno Que el MZ se haga popular Pero una persona como tal Ahí ya Yo veo más negativo ¿eh? Yo prefiero En fin Que se haga famoso el MZ No una persona en concreto No alimentar egos ni nada por el estilo Como siempre, y Cabot protegiendo la integridad del grupo. Muy bien, muy bien. Eh, hombre, sería interesante sería interesante que alguna persona o un proyecto científico, imagínate, que nos ponemos de acuerdo para diseñar unos paneles solares o alguna máquina para obtener energía y oye, pues resulta ser de las mejores, ganamos un premio en algún sitio pues, oye, está muy bien. Sobre todo, claro, o sea, hacerse famoso por algo que esté en la línea de, del pensamiento del movimiento. Pero si te haces famoso por otra cosa y la gente simplemente oye hablar del grupo y tiene una cara agradable, es como cuando los eh, actores eh, hablan bien de un partido político o algo así. la gente, bueno, pues es una forma muy entrañable y muy emocional de llegar a ellos y, y están más abiertos ¿no? a, a recibir información entonces, sí, puede ser problemático pero desde luego puede ser interesante ya, bueno hemos tenido buenos comunicadores como Douglas Malet como eh, Federico Pistono Peter Joseph eh, alguna gente también en el Reino Unido Beck McLeish creo eh, Bueno, esa gente pues ha ido, digamos, ganando cierta popularidad Pero bueno, no se trata de que sean, de que sean famosos por ellos Sino por lo que dicen eh, Porque lo que dicen tiene sentido y está en la línea del MZ Sí, sí, jubiloso jubiloso en España <risa> El jubiloso se apunta al tanto Bueno, ¿algún, ¿algún punto más? Eh, creo que no Bueno, pues eh, si estás escuchando el audio de esta reunión eh, gracias por escuchar este tostón eh, a los asistentes gracias por asistir y buenas noches a todos